de entrenador que nos vaya dando un poquito de mayor claridad, ¿no? Marcio, buen día, te saludo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda gallego? Permitime una, una una expresión antes de empezar a hablar. Sí. Viva el Vázquez, querido, qué lindo de juego este, ¿eh? Hermoso, hermoso, hermoso. La noche, juego, fue, la noche fue mágico otra vez. La verdad que sí, la verdad que sí. Eh... Fue mágico porque vimos ahora ya un equipo que le costó dos partidos y medio. Eh, saberse que puede ¿no? y, y, y confiar en en, en en sus jugadores En su juego eh, En el talento que tiene A partir del tercer cuarto del partido anterior eh, Bueno este, Empezó a evolucionar y, y en la noche de ayer eh, Bueno, fue superior A, a, a 15 de Santiago ¿Cómo lo viste vos? No, sin duda, cómo ha ido eh, Cómo ha ido mutando Un poco la... Eh... El, el desarrollo y el control de los juegos, ¿no? Eh, se vio dos juegos muy superiores en el, a 15 en Santiago, en el tercero hubo paridad, pero con una leve supremacía de, de, de gimnasia, y ayer fue todo de gimnasia, o sea, eh, el control de juego a través de esas pocas pérdidas que decía Matías en, en, en el inicio, ¿sí? de tener siete pérdidas en un partido, eh hace de que el equipo que, que no tiene tantas pérdidas tenga el control de lo que va sucediendo dentro del mismo juego, y ayer fue eh, totalmente notable eh, que el, el juego se jugó como lo que hizo el Gimnasia, y a sí, través sí, de sí, eso eh, es que tuvo el manejo de todas las acciones, desde eh, un montón de situaciones que hicieron a que ellos se sientan mucho más cómodos y mucho más adaptados, y que hiciera a, a eh bajar eh, en cuanto a la intensidad y en cuanto a lo que ellos proponían eh, en los dos primeros juegos. O sea, eh, la serie fue cambiando, sí. y ayer el, el control y, y el partido se jugó como quiso quiso quiso gimnasia, eso no hay ningún tipo de duda, ¿no? Sí, sabes Marcelo que...? Y ahora le voy a pasar después a, a Mati para que, que dialogue contigo. Sabes que comparto plenamente un concepto que me, me, me hacía llegar Marcelo Noveira, Flaco Noveira. Este, y, y me parece que Gimnasio está borrando una parte del libreto que lo trajo hasta acá, que es el, el extra pase. A ver, que se entienda bien. Habida cuenta de la cantidad de pelotas que tenía perdidas... Por ahí fue de casualidad y por ahí no fue planeado, pero lo que me quedó a mí de sensación anoche, y, y que Marcelo me lo, me lo hacía notar hoy también, es que el final es, es como más directo, como más frontal, como que cambió esa parte del juego. Ya no pasa tanto la pelota a los costados, eh, y no la arriesga tanto en esos pases que hace este, para buscar un tiro eh, cómodo o en soledad. Ya ataca más en canasto, es más frontal, y por eso no solamente mete triple, Schatzmann, sino que también mete muchos dobles y va muchas veces a la línea, como fue anoche, eh, y, o Nico de los Santos, o Santiago Escala, Van más al aro para arriesgar menos la pelota y porque en algún lado también encontraron alguna grieta, o para ir al canasto, o para juntar a la gente y descargar hacia los costados para el tiro de tres puntos. Sin duda, Chico. eh, A ver, eh, eso es... Eh, me parece que... Es muy cierto que gimnasia fue mucho más vertical y que eh, la utilización del extra-pass eh, hoy eh, pasa por una cuestión de una mejor lectura, ¿no? Eh, lo está utilizando cuando realmente lo necesita y no como una táctica de juego que lo llevó a estar en donde está. Eh, entonces, eh, al tener una mejor lectura de que si no necesita hacer extra-pass son más agresivos y van más vertical para largo... Eh, obviamente que eso le da mucho más rédito a la hora de generar otro tipo de situaciones el caso de fules y ganarse claro. los puntos de la línea El porcentaje de fules de, de, de tiro libre ayer de gimnasia fue altísimo Muy En bueno, eh, el primer bueno. tiempo no había errado y empezó a agarrar en el segundo tiempo Y no sé, eh, no lo tengo presente porque la verdad que hago el análisis No desde la estadística sino lo... de 31 27 de 31 ¿Cuánto, Mati? 27. Conversiones sobre 31 intentos, 31. pero no solamente 4 libres. Eh, eh, es muy alto sí. y es muy bueno para una final. Entonces, eh, eh, eso eso marca también una pauta de que fue más vertical y de que, me parece a mí, eh, pusieron también mucho más la pelota en el poste bajo. con, Especialmente con, con eh, Guaita, que en el primer tiempo fue eh, muy, muy bueno su aporte. Con Clancy y tuvieron una mejor lectura de las situaciones de ventaja en esa situación, porque a veces quedaba eh, o Aguerre o, o el mismo Guaita o Clancy con un jugador más bajo, y tuvieron una mejor lectura para poner la pelota en el momento exacto para sacar ventaja de esa situación. Así que eh, sin duda de que el juego pasó por, por el dominio desde lo deportivo y desde lo mental de... ...de gimnasia y se jugó como quisieron ellos. Y en defensa, Marcelo, ¿no, no, no percibiste algún cambio en, en lo que hizo Gimnasia... Eh, ...siendo más agresivo en, en la primera línea del perímetro... ...y tal vez liberando un poco el uno contra uno en, en el juego interior... ...y permitiéndole tal vez a Robert Butter tener algunas libertades... ...pero que en, en, las, en, en las ofensivas estacionadas sea más agresiva la defensa del equipo de Gonzalo García... ...sobre el temible perímetro que tiene Kimsa? A mí me pareció que, que el perímetro eh, tuvo la misma intensidad y estuvo más disciplinado para saber qué hacer. ¿sí? Eh, no tanto en la ayuda, dejarlo jugar uno contra uno a Battle, aunque eh, vos fíjate que las ayudas, sí, para no ser castigado cuando la pelota entraba en el poste bajo, venían del mismo lado. Uh -huh. ¿sí? O sea, el jugador que defendía al que pasó la pelota en el juego interior se metía para colaborar en la ayuda del juego del poste bajo de Battle y no venía la ayuda del lado débil en este caso eh, que eso le permite a Kinza eh, rotar el balón y poder sacar ventaja del tiro de tres puntos o de alguna situación de penetración ¿no? eh, me parece que eso fue un poco más lo que, lo que intentó hacer gimnasia que le dio buen rédito y, y, bueno, y eso le permitió controlar el partido Eh, y, y ayer... partido. a partir de su defensa eh, tener un, un mejor control eh, se adaptó mucho más a esa agresividad que propone Kimsa desde lo defensivo y, y no tuvo pérdidas y eso hizo de que se manejara, manejara toda la faceta del juego de una manera eh, increíble y que bueno, eh, no le diera más allá de que creo que lo más cerca que estuvo en el cierre del partido fue cuatro puntos Pero siempre el 4 o 6 puntos, llegó a un final que no, no tuvo problemas y que hizo que eh, la diferencia eh, o, eh, eh, oscilara entre los 6 y 12 puntos durante... Sí, la, la mínima, Marcelo, tiempo. fue un 78-75, faltando un poquito más de un minuto. Sí, uh. eh, pero bueno, siempre se notó que estaba controlado, a pesar de que 15... Eh, en el último cuarto salió a presionar, eh, tratando de doblar el balón, eh, tuvo muy pocas pérdidas con esa presión, no le generó incomodidad y, y realmente estuvo muy concentrado sabiendo qué tenía que hacer para, para llevarse un, un, un juego que ahora eh, bueno pone la serie eh, como cuando empezó, no nada más que eh, ya después de cuatro partidos Eh, sí. todos los, los dos equipos se van a se van adaptando y en este en esta adaptación hay que ver ahora quién eh, mentalmente eh, cree más en lo que tiene que hacer ¿no? y, y se van Pero renovando parece, también porque ayer eh, en sí, la historia de, la, sí. de los balones perdidos eh, Kimsa terminó con 13 eh, lo duplicó casi a las 7 de, de gimnasia y además en ese rubro Pareció que el equipo de Gonzalo García también encontró fluidez en el gol... ...con aquello que es, es la receta madre, lo esencial de las ofensivas de Kimsa. No, no, eh, sin duda. Y, y lo que hizo bien Gimnasia también eh, es eh, rota, cuando rotaba el balón y llegaba a, al lado opuesto... ...directamente, automáticamente ser más vertical y más agresivo en la penetración o en el rompimiento... Eh, no buscaba eh, dar, eh, como decíamos anteriormente, ese eh, pase extra para un tiro de tres puntos sino que cuando era uno o dos pases y en el segundo pase cuando venía la defensa directamente lo agarraba contrapierna y, y, y lo atacaba muy muy verticalmente y muy agresivamente para generar eh, o una situación de bandeja o un foul que lo enviara a línea creo que eso lo hizo muy bien, sí. tuvo muy buena lectura de eso Eh, digo, a mí me parece Y te escuchaba atentamente, Marche, Marce y Marcelo Ricciotti Con quien estamos este, compartiendo El análisis de la final de la, de la Liga Nacional Así que está 2 a 2 <coughs> Continúa el día domingo En Santiago Orestero Y después ya el sexto juego Porque ya el sexto juego será el día martes eh, El día martes, dije bien, ¿no? El día martes en, en Comodoro Río Adavia. Eh, Digo, me parece que si bien es cierto Que estamos como cuando arrancamos Eh, en, el, en el marcador que arranca 0 a 0, que está a 2 a 2 uno supone que está todo igual y que hay un empate y, y, y, y que las cosas son así pero eso es el resultado frío a mí me parece que hay una evolución en la serie y la evolución es de parte del gimnasio de Gimnasio Comodoro corregime, ¿por qué? porque el Gimnasio de Comodoro no solamente ya sabe que le puede ganar sino que ha modificado algunas cuestiones que lo trajeron hasta acá y que ayer quedó muy muy demostrado para no perder balones eh, eliminó un poco el, el, el extra pase por la defensa aguerrida que también tuvo el equipo de, de, de Santiago del Estero el equipo de, de Santander y además ya sabe que le puede ganar y no solamente un juego sino que le ha ganado dos veces y un equipo ganarle dos veces seguidas a Quinza. Eh, también en algún punto lo va a hacer a, al equipo de Santander replantearse algunas cosas me parece que psicológicamente me parece que psicológicamente es como que ha sacado un ahora después va y le gana 15 por 20 y todo lo que uno dice no tiene ningún sentido pero es como que le ha sacado por ahí eh, un reloncito, un escaloncito más a, a esta final porque se ha dado cuenta de que le puede ganar y no solamente una vez Eh, sino que modificando algunas cositas se puede convertir en un super rival para este Quinta que venía a ver, uno pensaba que podía arrasar la serie, había cuenta de lo que había pasado en Santiago, ¿no, Marchen No, sí, eh, sí, sí, sin duda, pero um, a mí, eh, yo no recuerdo, a ver, eh, cuánto hace que Quinta pierde dos partidos seguidos No, en esta liga nunca. Bueno. No, me no, eh, ¿no perdió una serie cuando perdió con San Martín el siguiente partido. Me parece que sí, eh. No, no quería, no quería decir eso, pero yo no recuerdo que King se haya perdido dos partidos seguidos y hoy le tocó eh, en la serie final. Hay que ver sí. cómo reacciona ante eso, ¿no? Hay que ver cómo si eso le genera dudas o no. Eh, a Silvio se lo siente muy, muy convincente y muy seguro. Muy sí, durante los sí. minutos. De, de, de lo que realmente eh, lo llevó a estar en el número uno y ser el mejor equipo de la temporada. Pero bueno, sí. eh, a veces eh, el hecho de perder dos partidos seguidos que y, eh, y no haberlo sufrido durante todo el año, hay que ver cómo reacciona el equipo ante eso, ¿no? Y claro, lo otro claro. que mm, yo omití decir y que me pareció eh, notorio fue eh, el juego eh, mm, sin balón de los jugadores Eh, perimetrales de gimnasia Saliendo de los bloqueos a 45 ¿sí? Sí. Eh, Tuvo muchos problemas Quince en resolver esa situación O para una situación de penetración De Shadman o, o de quien le tocara O para a través de esa situación De, de salida eh, El rulo de yatman Generaba un pase Al, al, al rol del coordinador y, y eso le generó Mucho inconveniente a Quince much, Muchos desajustes y sacaron mucho rédito de esas situaciones. Eh, yo creo que es un punto que tiene que resolver, ¿no? La defensa de, de los tiradores y, y de lo que genera, no solamente para tirar, sino también para la descarga al, al coordinador. Así que eh, esperemos que ver cómo, cómo se van adaptando estos dos equipos, ahora que la, se la serie se traslada a Quintza, Y, y bueno, y ver cómo reacciona eh, ante eh Kinza en un momento donde no había vivido en todo el torneo durante todo el torneo, ¿no? Y le tocó vivir ahora en eh, eh, cuando realmente se está definiendo, así que eh, hay parte del sí. aspecto psicológico y mental que eh, va a tener mucha importancia y creo yo que con, y coincido con vos que gimnasia dio eh un paso adelante en varios aspectos y especialmente eh, no solamente en el deportivo sino también en, en, en el psicológico en el cual eh, demostró de que le puede jugar igual a igual, le puede ganar dos partidos seguidos ahora el compromiso es tratar de ganar en, en Santiago, ¿no? cosa que, que no lo hizo que, que, que no jugó tan bien y bueno, debe ser el compromiso a dar el, el paso importante para ver si puede cambiar Eh, el, la localidad en la serie ¿no? A ver, de, a, de agrego desde los num desde los números como para apoyar esto que cuentan eh, Marcelo Ricciotti y el Gallego en Uno Contra Uno Radio eh, Kimsa perdió uno de los últimos 20 en el Estadio Ciudad de Santiago y contra San Martín Galle aquello que re, decía recién eh, no perdió dos partidos seguidos San Martín fue uno de los equipos que logró ganarle dos veces en esta temporada a Kimsa Es por primera vez en la temporada que el equipo de Santander cae dos veces seguidas en, en menos de 72 horas. Bien, bueno, es un dato, ¿no? Es un dato que a tener en cuenta y que, bueno, hay que ver cómo se, cómo se adapta el equipo de Kimsa a esta situación nueva. ...justo generada en, en la serie final, ¿no? Y siempre que perdió, siempre que perdió... ...estuvo por debajo de los 75... ...o oh, en 75 puntos, 15 Bueno, son datos estadísticos... ...que te felicito, Matías, realmente... Eh, ...que lo hayas sacado tan rápido... ...lo que hace la, la, la computación, ¿no? <risa> <risa> Pero, sí, sí... ...sinceramente, bueno... ...la serie se ha puesto hermosa... ...y lo que en un momento... ...suponía la mayoría por el desarrollo de los dos juegos en Santiago, de que iba a ser algo, un trámite, está demostrado que acá no hay que adelantarse a los hechos y eh, en los partidos hay que jugarlos y las series van mutando y como te decía en un principio, los jugadores y los cuerpos técnicos se van acomodando a lo que eh, eh, deben mejorar para tratar de intentar ganar el, los juegos. Y creo que Gimnasia en este caso eh, hizo realmente la... Hizo bien los deberes y, y se adaptó muy bien A lo que necesitaba para poder eh, No resignar su localía y, y poner la serie como cuando empezó ¿no? en, en cuanto a resultados Hay otro detalle que es muy importante Y, y yo lo marcaba ayer a, En la transmisión Hasta el partido de ayer Se habían jugado 125 minutos Con el suplementario incluido este, Y clan Se había jugado 103 Y los siete jugadores de, de, de gimnasia cinco habían jugado 95 o más minutos esos 125 y en el caso de timza solo dos jugadores estuvieron por arriba de los 90 minutos de juego que fueron Aguirre y Bati el resto tiene todo entre 70 y 80 minutos eh, capaz que en una serie larga yo entiendo que uno saca fuerza de donde no tiene Pero ayer en un momento determinado a Classi se lo notó muy, eh, muy cansado y, y está peleando con todos los grandotes de, si bien Guaita le dio una mano tremenda en el partido de ayer, porque le dio una mano tremenda, eh, ayer estuvo muy alineado, terminaron con tres de los Santos, con tres Jackman, con cuatro AR, con cuatro Classi, con cuatro Scala, con cuatro Guaita. Eh, me parece también es que es un dato a tener en cuenta para lo que viene, porque ahora... Eh, hay, hay por más que se viaje en avión eh, por más que se viaje en avión si bien es cierto que por ejemplo para el partido de mañana eh, tuvieron que pedir tuvieron que hablar directamente con Recalde en persona para que cambien el, el, el avión la máquina, porque no había lugar era un avión chico y tuvieron que pedir un avión, a ver si le podían eh, dar una mano con eso para que el avión sea más grande y de esa manera puedan meter al equipo gimnasia, porque obviamente No, no, no se compran los pasajes con tanta integridad cuando vos no sabes cómo que va a pasar con la serie. Este, y ayer apenas terminó el partido hubo un llamado y aparentemente le van a cambiar la, la, la máquina y los metieron a todos en un vuelo para, para poder viajar. Digo, encima de lo que se juega, en el medio hay que meter dos viajes en avión eh, de ida, y dos viajes de vuelta con muy poco tiempo entre el quinto partido y el sexto partido, o sea, en dos distancias que, que son realmente eh, las más largas de la Liga Nacional, Santiago del Estero, y esto corre para los dos, ¿no? Y, y sí, sin duda, Gallego, a... sin duda porque, sí. mm, bueno, eh, Gimnasia viene utilizando siete jugadores, ya, nada más, eh, siete jugadores son. Eh, y la verdad que, bueno, eso en una serie larga puede llegar a repercutir, Hay que ver, eh, hay que ver cómo ayer ni siquiera pisó la cancha, hay que ver cómo es la evolución de Orlietti en estos días. Eh, no sé si estará o no para, para jugar eh, algunos minutos. Yo, a mí me da la sensación de que eh, no lo utilizaron eh, creyendo de que, bueno, y viendo de que la serie la podían, lo, lo pudieron igualar sin necesidad de utilizarlo y que lo han guardado para... Eh, cuando realmente eh, la serie empiece a entrar en, en, en la recta final, ¿no? Bien. Así que yo creo que Orlietti va a estar, aunque sea para darle algunos minutos a Clancy, eh, y para entrar dentro de esa rotación de los tres internos, eh, me parece que va a estar, eh, no sé si en Kimsa, pero seguro me parece que en el sexto juego va a estar, y eso, bueno, le va a dar un, un handicap un poco mejor a... A, para que el clan Clancy pueda llegar al final, no como ayer, que estaba muy cansado, porque encima eh, el muchacho no se guarda absolutamente nada. Y juega. No, no, es, una, es un infierno el compromiso que tiene. Ah, no, terrible, comprometido y con el corazón permanentemente puesto a disposición eh, eh, para tratar de dar el máximo. Y bueno, eh, y obviamente enfrente tiene a uno de los mejores pivotes que que ha pasado por esta liga y con la intensidad que provoca Kinza obviamente es gastante. Yo creo que Orleti va a entrar en algún momento en la rotación, en estos dos juegos, y eso le va a dar también un, un, una, un, un plus para que Clancy pueda descansar y, y tenga un poquito más de posibilidades de mejor final en cualquiera de los partidos que le toque eh, jugar, ¿no? Marce, eh, un abrazo enorme, gracias por, gracias por el, el contacto y gracias por Este, compartir con nosotros la final ¿eh? No, gracias a ustedes por, por, por esto y por darme la posibilidad de compartir y de disfrutar esta final eh, a través de, de de su programa y bueno, seguimos en contacto, vamos a ver qué, qué nos depara el, sí. el juego en, en Santiago el Estero si sigue por el camino que fue en Comodoro o si retoma lo que fue en el inicio de los dos partidos con un Kimsa eh, avasallante y, y e intenso y disciplinado tácticamente en, en defensa para poder eh, llevar el, el partido al terreno que más le gusta, que, que es provocar pérdidas al rival, para poder correr, para, para sacarlo de juego, cosa que hizo en los dos primeros partidos y que después no, no lo logró hacer en, en ninguno de los dos. En, en, en está bien, está bien. Un abrazo enorme, Marcelo. Abrazo, Gallego. Chao, Chao, Marcelo. Un abrazo. Chao, abrazo bueno este 85 a 71 sí señor para ir este, dando informativamente